instalados en el Hotel Versalles aquí en Mar del Plata, una linda Mar del Plata, un poquito fresca pero bueno, para mí no, pero para el resto de la gente sí, un poquito fresca con, con un lindo sol seguramente para poder caminar tranquilamente y disfrutar de este muy lindo día que hace en Mar del Plata dibujada la final de la Norte eh, San Martín con ventaja deportiva frente a regata falta uno todavía y este Kilmer que no se da por vencido ni aún vencido Este, y que, que le ha generado más de un dolor de cabeza a Ferro Carrillo Oeste, San Lorenzo ya está esperando la conferencia sur. Javier Bianchelli, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fabi, buenos días. Un gusto. Estamos cerca, pero estamos lejos para ver. Estamos cerca, pero estamos lejos. Una frase que, que se dijo alguna vez, pero que siempre tiene una importancia y una certeza única, ¿eh? como Fabi? Perdóname, no te escuché, se cortó. ¿Qué te decía? Una frase que se utiliza muchas veces, estamos cerca pero estamos lejos, que es una, una verdad irrefutable, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Eh, estamos también muy cerca de, de lograr algo, pero, pero a la vez sabemos que tenemos enfrente un gran sí. equipo, un equipo que estuvo hasta las últimas cuatro fechas luchando por el uno en la... En la en la sur, entonces, bueno, somos conscientes de todo eso, pero también somos conscientes y, y por suerte hay una parte que la podemos disfrutar de, de haber logrado esto, ¿no? Si a principios de temporada le decían a muchos que, que íbamos a estar en un quinto partido de una semifinal para, para tratar de jugar la final de la conferencia, muchos no lo hubieran creído, ¿no? Entonces hay que buscarle la parte positiva a eso, tratar de descomprimir un poco, de no sentir obligación de ganar y y si sí deseos de ganar, entonces, bueno, nada, estamos estamos contentos. Ustedes saben que están locos, ¿no? <risa> pero nosotros estuvimos locos toda toda la toda la liga Fabi, le, le metimos un un ritmo que la verdad no nos sienta cómodo de, de de hacer cosas que que nos benefician, que nos favorecen, pero bueno, eso dicen, ¿no? Estamos que estamos locos, y la verdad que fue un año así, medio, medio de locura Claro, porque vos recién decías que muchos no pensaban que iban a estar peleando por llegar a la final de conferencia pero tampoco ustedes independientemente de que se tenían confianza y que trabajaban para ello tampoco ustedes a principios de temporada pensaban que iban a estar en este lugar ahora No, la verdad que no nosotros eh, te lo dije el otro día Fabi Eh, estuvimos a, a un mes de no, de, de no jugar Liga Nacional eh, y nuestro objetivo de base en, en un principio fue no jugar play-out dos meses antes que termine la liga realmente nos pusimos como objetivo porque lo veíamos ahí tratar de, de, de entrar en play-off eh, el equipo entró eh, fuimos punto a punto dejamos afuera a Bahía me parece uno de los equipos más regulares eh y, y y bueno y después ahora estamos acá ¿no? Y, y hay que disfrutarlo, la verdad que hay que disfrutarlo, Santi está claro que ahora la presión además la tiene Ferro no por ser local y recibir ustedes que no juegan sin esa presión de tener que ser finalistas sí o sí sí sí la, la presión es un poco vuelta pero pero deja deja de ser presión cuando la pelota va arriba los dos equipos quieren ganar hay muchas cosas que se dejan de lado eh ya pasó la historia pasó nosotros a ferro le habíamos ganado eh, todo el año y y de visitante nunca habíamos podido hacer pie y y, y bueno esto explió es cosas cuáles eh, eh, eh, no no tienen sentido si bien el premio es muy grande jugar una final de conferencia sur cuando Vos bien marcabas que el objetivo tal vez era otro eh, También empiezan a mirar de reojo Volver a las competencias internacionales Porque recuerdo que vos estuviste con Quilmes Pero siendo manager, ¿no? Perdóname, se cortó de nuevo Te preguntaba por el hecho de que Si bien el objetivo grande es Entrar en la final de la conferencia sur Lo que sería algo histórico Por, por como vos bien marcabas Que el objetivo primero era jugar liga Y después evitar el play out Miran de reojo tal vez volver a competencias internacionales, porque vos has formado parte de Quilmes en Liga Sudamericana, ¿no? Como manager, o algo así. Sí, sí, sí, sí exactamente. Sí, la verdad que sí, para, eh, tenemos ahí un, un incentivo extra, que es jugar otra vez eh, una competencia internacional. Eh, <coughs> la verdad tiene, tiene, tiene un, otro sabor, son otras cosas... Eh, se juega paralelo a la liga, podés tener la cabeza en dos lados. Eh, nada, la verdad que es muy lindo. Yo tuve la suerte de hacerlo mucho tiempo con, con libertad y, y, bueno, la verdad que, que es algo hermoso. Eh, lo que sí que de tener la cabeza en no jugar play-out y casi no hacer liga, a hoy estar a 40 minutos de, de poder jugar una final, eh, tenemos que estar agradecidos de eso y orgullosos de, del trabajo de los jugadores, porque me parece que el esfuerzo que han hecho los jugadores eh, es magnífico. Javier, eh, Javier Bianchelli, técnico de Quilmes, con quien estamos hablando después de la gran victoria de Quilmes, 100 a 91, emparejar la serie, llevarla a caballito, miércoles por la noche, televisado por Teis Sport, digo, este, ¿Cuáles fueron las claves o cuáles son las claves? Porque se lo nota incómodo Ferro, o sea... Yo hacía un comentario al principio del programa donde decía que, si bien es cierto que el tercer punto de la serie donde Ferro pasa a ganarles a ustedes 2 a 1, el, el primer juego de los dos en el polideportivo, quizás fue el, el partido con mayor amplitud y mayor diferencia en el juego. Después, los otros tres partidos, el trámite, por lo menos la impresión que me queda a mí, más allá de la derrota y la victoria, o la, eh, la derrota y las victorias, Este, digo, lo dominó Quilmes hasta acá este, ¿por qué? ¿por qué está tan incómodo Ferro ante ustedes? Mirá, me parece que, que bueno, que Ferro es un, un equipo que si se domina el ritmo de juego es muy difícil ganar eh, para mí uno de los mejores bases de la Liga Nacional como, como lo es Franco eh, tiene esa característica que se maneja el ritmo de, del partido y, y tiene esa virtud que te maneja el ritmo, el, el propio y el ajeno, entonces eh, se hace muy difícil jugar contra equipos así, y ordenados y, y, y con un interno que, que tiene mucho peso que ha tenido también una, una temporada excelente, entonces bueno estamos enfrentando un gran equipo que lo, lo tratamos de poner en apuros o que juegue incómodo eh, eso muchas veces lo hacemos con ritmo o muchas veces lo, lo, lo podemos lograr con, con algún tipo de defensa combinada o en zona, pero, pero bueno, eh, nada, eh, lo tratamos de poner incómodo y, y nos ganaron muy bien el otro día, eh, tanto en cerro como acá, así que nada, parece que es una serie muy muy pareja. ¿Y, y, ¿Y cuál va a ser el plan de juego para lo que viene? Eh, ¿que ¿En qué va a variar o en qué cuestiones podés retocar o ajustar? Mirá, después de, de tantos partidos eh, el, un poco el termómetro si bien tienen, como te decía el, uno de los mejores bases de la Argentina uno de los mejores pivotes nacionales eh, Clemente es un poco el termómetro, cada vez que Clemente no puede entrar en juego o lo ponemos incómodo o, o lo sacamos de situaciones, le cuesta mucho hacer eh, llevar adelante el partido eh, me parece que esa, esa va a ser una clave ¿no? eh, y bueno, si podemos controlar eh a Balbi y y sacarlo de de, de su comodidad y, y de circulación me parece que también va a ser un punto, un punto importante, Santi bueno y se puede conseguir lo que se consiguió en Bahía eh tal vez derrotar la campana ganarle al favorito en los papeles y, y clasificar nosotros vamos a hacer lo imposible para eso vamos estamos trabajando para eso eh tenemos este equipo tiene ...tiene una cabeza que es positiva y ganadora... ...ayer se los dije... Eh, ...no cualquiera levanta un, un 0-2... ...como el de Bahía... O, ...o no cualquiera levanta el match point de, de ayer... Eh, ...como lo hizo, porque ayer al equipo lo vi... ...lo vi fresco, lo vi dinámico... Eh, ...lo vi cómodo, a pesar de que nunca lo quebramos... ...hasta, hasta el final del partido... Eh, ...ayer el equipo disfrutó... ...disfrutó el partido y cada vez que el equipo disfruta eh me parece que nos ponemos nos ponemos peligrosos y bueno y, y y Eric Flor está loco, está comprobado que está loco no bueno ese ese está más loco que que yo más loco que Mildosa más loco que todos juntos, nada la verdad que lo de Eric eh, es es tremendo, es tremendo eh está disfrutando también de, de un lugar que que él se ganó Y de un equipo que, que fue tomando forma para que él también pueda desarrollar su juego. Tanto él como Luca o, o como Enzo, como te decía hoy. Nosotros sabemos que por momentos tenemos o jugamos al límite al del, del descontrol. Eh, eso puede ser muy peligroso, pero el equipo lo supo transformar en positivo. Eh, y, y el vértigo que le pone Eric y, y la impronta que le pone Eric, bueno... La, la supimos manejar entre todos y, y llevarla y potenciarla y tratar de, de disimular lo, lo ma, la mayor cantidad de veces posible cuando se nos, se nos va de las manos, ¿no? Seguro. Javi, gracias por el contacto, felicitaciones por la victoria. Miércoles 9 de la noche, quinto punto de la serie, caballito la cita, te dice por la pantalla final, final, final, ya no queda, no queda más, hay que venir, jugar y después este, o avanzar o, o despedirse de una temporada realmente muy, muy positiva para, tanto para Quilmes como, como para Ferran un abrazo enorme un abrazo muy grande Fabi, te mando un abrazo nada. aprovecho siempre esto para decirte que te respeto y que te, y que te quiero mucho, un abrazo gracias Javier, un abrazo enorme la palabra de Javier Bianchelli, el técnico de Quime de Mar del Plata eh, seguramente Santi